Empezamos el charco tempranito hoy porque tenemos mucha actividad aquí. ¿Sí? Y en principio queríamos comenzar esta mañana charlando con el concejal del Frente de Todos, Marcelo o n c h a r u k quien estuvo en la reunión que se llevó adelante entre los beneficiarios del Procrear bueno, y distintas autoridades municipales. Y le vamos a consultar qué surgió de esa reunión. Recordemos que、eh, hay beneficiarios del, de las viviendas Procrear. Que aún no han recibido sus, sus viviendas, a pesar de que ya están listas, y entre otras cosas, bueno, están pidiendo que se agilice ese este trámite, esa situación. Don Charu, buen día, ¿cómo está? Buen día, buen día a la audiencia. Sí, es como vos decías, hay 200 familias que están a la espera de, de esta entrega de vivienda, ya se están desesperando, la están pasando muy mal. Ya desde marzo que había comenzado、eh, esta entrega, se hizo a 6 familias más o menos la visita. Eh, lo que está faltando son, es algo tan sencillo que solamente van a las personas a cada una de sus viviendas, que ya saben cuál es,、eh, ver el estado en el que está, se les entrega la llave, se hace un informe sobre justamente el estado de la vivienda y se acceden al crédito. Y automáticamente a partir de ese instante eh, pueden eh, ingresar a la vivienda y v a n a hacer uso de ella. El gran inconveniente es que desde marzo con el tema de la pandemia todos entendemos de que bueno, que Por ese motivo dejaron de venir las personas que venían de capital para hacer este, este paseo y entrega de las llaves. Pero nos parece, después de haber escuchado a los vecinos, que lo que está faltando en realidad es una, falta de, una intención de resolver el problema por parte del banco. Falta de voluntad no me da la sensación a mí q u e es lo que está sucediendo. ¿Por qué lo digo? Porque para hacer eso no es necesario que venga un ingeniero ni un arquitecto. Es simplemente, por lo menos, lo que no, no, la sensación que tenemos es que cualquier empleado p u e d e hacer esa visita y la entrega de la s llave. s Y si es tan necesario que sea alguien de capital por algún motivo que nosotros lo desconocemos, nos parece que el banco puede absorber a una persona que venga, una, dos, tres, cinco personas que vengan y hagan la, la cuarentena por 14 días y después hagan ese paseo o esa entrega de llaves. Porque no puedo creer que el banco no tenga la, el, el, el respaldo económico para, para, para soportar ese gran gasto que puede indicar los 14 días de cuarentena a estas personas que tendrían que venir. Con el dinero que han ganado en estos últimos años el sector financiero, con lo que va a ganar con, este, con estos créditos que no le están regalando la vivienda a la gente, se le están cobrando y, y con ese famoso crédito UBA, que, que, que no es nada barato el crédito. Me parece que puede hacer un esfuerzo el banco en, en resolverle el problema a estas 200 familias. Las casas se están deteriorando.、Eh, hay, por ejemplo, un tema importante que a l g u n a s de las personas que ya están en esta situación les están llegando el servicio de agua y de electricidad.、Eh, y una de las señoras se enteró que tiene una deuda de 10 mil pesos de APSA, de agua.、Eh, Sin haber usado la casa, la vivienda.、Eh, entonces, bueno, se está a través de. Ahí a, intervino Santiago d a l m a o de la OMIC para, para tratar de resolver ese inconveniente. Pero es、eh, ilógico también de que estén sucediendo estas cosas y, sobre todo, el, hay muchos inconvenientes con la renovación de alquileres por、eh, no acceder en este momento a la vivienda. ¿Y qué pasa? Cuando vos renovás un contrato, si te vas antes, tienes que pagar una multa. O sea, hay un montón de inconvenientes que a la gente se le está. Provocando, y para mí、eh, esto se resuelve con muy buena voluntad del, del banco, y hoy eso está faltando.、Uh -huh. eh, y en más de eso, concejal, bueno, ¿cuál fue、eh, la decisión que tomaron las autoridades municipales, los concejales, quienes estuvieron presentes? Sí, bueno, una era、eh, en esta, eh, averiguar quiénes más están en esta situación por el tema de los servicios. Eh, para hacer un reclamo eh, comunitario eh, ante las empresas,、eh, hay un tema que cuando vos tenés una vivienda、eh, y recién haces el cambio de domicilio,、eh, el servicio recién tiene que ser facturado. Cuando la empresa,、eh, cuando vos justificás a través de un contrato de alquiler o、eh, demostrás que a través de un crédito vos sos dueño de esa vivienda. Hoy ese tren está faltando. Entonces es incomprensible que ya se esté facturando、eh, los servicios a, la, a estas personas. Nos parece que el banco debe haber hecho algún trámite por, a, por ahí, parece, nos parece que, que viene el, el la equivocación. Bueno, era, ver, lo que es el compromiso fue averiguar es quiénes están en esa situación para hacer un reclamo y para ayudarlos a, a que resolver ese inconveniente. El municipio, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, no tiene injerencia sobre el, el plan Procrear, porque es un programa nacional y a través del Banco Hipotecario,、eh, pero por lo menos hacer esto que estamos haciendo ahora,、eh, hacer visible el inconveniente, el, el intendente también lo está haciendo por sus lados y bueno, y ponernos en contacto, el intendente va a ponerse en contacto con el gerente, con. Con toda la, la, la plana mayor del banco, a ver si se le da una solución. Insisto, yo ayer fui muy duro con el banco,、eh, me parece que hay una falta de humanidad de, del otro lado. Y, y si yo tuviera que, si me llega a venir alguna tarjeta de promoción del banco, algún crédito, la verdad es que después de haber escuchado a los vecinos tendría mucho cuidado en, en acceder a eso que me ofrezcan, porque estoy viendo que del otro lado solo está el interés de cobrar, cobrar, cobrar. Eh, son entidades que tienen una finalidad financiera y es ganar dinero, todo lo comprendemos, pero no puede ser que, que a costa del de, de sufrimiento de 200 familias.、Claro. Concejal, ¿tendrán un lugar estas familias mañanas en la sesión del Consejo Deliberante? Sí, justamente ayer ingresaron una nota al Consejo Deliberante donde lo que expresaron en la reunión del viernes、eh, lo redactaron,、eh, le ingresaron ayer y se van a ser presentes también en la sesión de mañana para、eh, que el resto de los concejales. Eh, puedan también interiorizarse en esto, más allá de que nosotros, lo, cada uno de los que fuimos,、eh, lo hemos trasladado a, a cada bloque, pero bueno, también la, la, la intención sigue siendo la misma: s e r visible este tema tan importante.、Uh -huh. Teniendo en cuenta de que son del mismo color político que en la nación, ¿se podrá agilizar este trámite a través del gobierno nacional? Bueno,、eh, por eso es,、eh, la intención es,、eh, entre todos,、eh, poner un, un granito de arena para que esto se resuelva. Con temas como este y otros temas que tienen que ver con, con la resolución a la gente, hemos demostrado que、eh, acá no hay ni, ofi ni oficialismo ni oposición, todos en conjunto tiramos para adelante para resolverlo. Parece que acá no, tenemos que estar a la altura de la circunstancia y, y las mezquindades políticas en esto no tienen que jugar. sino que entre todos podrán ir n u e s t r o grano de arena para que estas cosas se resuelvan. ¿no? n concejal, le agradecemos por su tiempo. No, muchas gracias, saludos. El concejal Marcelo Oncharuco, entonces, del Frente de Todos, de aquí de Carmen de Patagones. Bueno, contándonos lo que surgió de esa reunión con los beneficiarios del ProCrear y cómo sigue esta situación. Los vecinos tendrán un lugar mañana en la sesión del Consejo Deliberante para, para seguir llevando adelante este reclamo. Muy bien,、eh, Franco, gracias por tu informe desde allí.、Eh, agregamos que hoy, a las once, once y media de la mañana, no tengo clara la hora, pero es en la mañana, va a haber una conferencia de prensa, participa el presidente de la Nación y anuncia un nuevo plan procrear, un、sí. procrear remozado, dicen, que. Tiene menos exigencia y que llegaría a mayor cantidad de personas. Bueno,、Vamos、ese es uno de los reclamos de los adjudicatarios, ¿no? ¿no? Se está relanzando una nueva etapa y todavía nos entregaron e las viviendas、claro. de esta etapa. a n t e r i o r